pinayon.org mucha plata pero tengo cobre aquí se baila como baila lu pobre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 Bueno, bueno, bueno, estamos acá empezando una semana, este lunes 23 de octubre, un lunes difícil para arrancar este enredando las mañanas desde radio Zumba a la turba, tratando de recomponernos de una semana, de un fin de semana y de un domingo difíciles, difíciles para quienes apostamos por cambios eh, profundos, por transformaciones, por los sueños de nuestro pueblo y bueno las urnas nos dan por la cabeza las manipulaciones la situación en torno a santiago durante la semana pasada la utilización así que bueno estamos intentando empezar esta semana ponerle la fuerza recuperar esas luchas que trascienden y esos sueños que trascienden las urnas y que se siguen sosteniendo en esas corrientes subterráneas de las que somos parte Así que bueno, vamos a saludar, vamos a empezar, vamos a seguir caminando esta nueva semana del enredando las mañanas. Cuatro clases sociales, como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Bueno, y estamos ya completando el equipo acá en este Enredando las Mañanas, en este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Al micrófono acá, saluda Nati y también Tere. Buen día, Tere, ¿cómo Hola, estamos? Hola, Nati. Bueno, saludamos, saludo a toda la audiencia y la, también, como decías, fue una semana bastante dura, así que bueno, vamos a tratar de empezar el lunes con, bueno, con el trote que nos tiene siempre el enredando las mañanas. Así es, como para, no, no empezamos despacito la semana, no empezamos el trote, es así. Y al trote saludamos a Franco y a Gustavo, que están del otro lado allá con las manos en la masa, es decir, con las manos en la consola de operación. Bueno, bueno, así que estamos entonces en lo que es el Enredando las Mañanas. Estamos ensayando acá Operación Colectiva también. Estamos avanzando en este programa, en este informativo que elaboramos de manera colaborativa y colectiva las distintas radios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos y que se emite como lo podés experimentar cada día de la semana que encendés tu cómputo radio y escuchás desde distintas emisoras ...este programa... Eh, ...distintas tonadas... ...distintos estilos... ...distinta música... Eh, ...van ocupando las horas... ...del Enredando Las Mañanas... ...y eso sucede porque se... ...construye, se emite desde distintos estudios... ...cada día de la semana... ...¿querés contarnos Dale... ...los lunes estamos por acá por Zumba La Turba... ...los martes por la colectiva de Radio Buenos Aires... ...Radio Voces La Rioja... Los miércoles por Radio Pueblo de Jujuy, Radio Estación Sur Catamarca y los jueves la retaguardia junto a Luis Angeo, Buenos Aires y los viernes en la Caterba también en Buenos Aires con Radio Che Rosario. Así es, así es. somos tantas las radios que queremos hacer el Enredando las Mañanas que tenemos que alternar muchos días porque si no, no nos alcanza la semana. Está en debate siempre el Enredando de la Tarde, ¿por qué no? Así que, ¿quién dice que si el año que viene no estrenamos la, la versión vespertina de, del Enredando las Mañanas? Pero entre tanto también hay que contar que no solo somos quienes eh, ponemos la voz y el estudio para el Enredando las Mañanas, sino por un lado eh, pensar que estamos Esta producción también es una producción colectiva, es una producción que suma a muchos otros medios en el compartir fuentes y noticias de cada región, pero a su vez retransmite en el programa muchísimas otras emisoras. Por ejemplo, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. La quinta pata y Zumbara Turba en Córdoba. La Retaguardia de la Colectiva La caterva Che Barracas, Radio Sevilla. La Bulla en San Luis. Radio La Pujante, La Valle Mendoza. Radio Voces desde La Rioja. Radio Estación Sur, Catamarca. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires. Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga, de la Ciudad de Buenos Aires, también retransmite nuestras voces. Radio Libre, 96.3 en Santa Teresita de Buenos Aires. Radio Roja, en Casa Grande y Radio Curva, en Sal Si Puedes, ambas de la provincia de Córdoba. Y la red Nosotras en el Mundo. Así es, pero bueno, como si esto fuera poco, a su vez, también, ustedes van a encontrar disponibles los contenidos que abordamos en Enredando las Mañanas, en la página web de la RNMA que la dirección es www.rnma.org.ar y que para garantizar esto y además el desarrollo de otras notas gráficas de la red, trabajamos compañeras y compañeros de RD Alternativo, de ANRED, de Zumba la Turba, del Zumbido de Neuquén, de Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Y no dejamos, nunca debemos olvidarnos del trabajo sostenido de Julio Echeverría en la técnica desde la radio. Vuelve a cantar el Coyullo, después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Bueno, perdón. Y como decimos, los lunes vienen siempre cargaditos y no vamos a hacer la excepción en este lunes de octubre, ya casi casi el último, queda todavía un lunes más en octubre para ir ya entrando al último tramito del año. Decíamos que está costando está costando terminar este año con energía, pero acá estamos. Y entre los temas que nos van a ocupar en estos días está, por ejemplo, una entrevista que hicimos hace varios días con Soledad Segura. Ella es una de las investigadoras que presentó hace poco tiempo un documento en el cual da cuenta de la situación actual en estos últimos meses de los de las radios comunitarias en el país lo que tuvo que ver con la transición de gobierno entre la gestión anterior y la actual el paso del Afca al Enacom otras cuestiones que analizan concienzudamente en este informe que presentaron hace pocas semanas. Tengo una mujer de fuego. En otro en otro aspecto de la realidad eh, se cumplen ocho años de la desaparición de Yamila Cuello una causa, una lucha de la cual muchas y muchos nos hemos apropiado y hemos hecho nuestra también la búsqueda de Yami de la mano de Soledad, de la Sole, otra compañera invaluable que ha caminado todas las calles y se ha sumado a tantas otras luchas a partir de la desaparición de su hermana, presuntamente por las redes de trata de personas. Nos decía ella en otras ocasiones que ella no es la misma que cuando desapareció Yamila. Las transformaciones que implicó para ella enfrentar la lucha por su aparición, por la, el papel de la justicia en la búsqueda de Yamila. Y vamos a compartir una larga conversación con Sole en apenas unos minutos. Viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Boa bueno. Eh, vamos a estar también, eh, sabemos que lo de Santiago, la especie a quien le pese para nosotras no ha terminado eh, las noticias que se dieron a conocer el jueves, viernes de la semana pasada a partir de la aparición del cuerpo de Santiago, tan tan temida aparición del cuerpo sin vida, de Santiago maldonado por su familia y por también quienes exigimos durante esos 80 días su aparición con vida, eh, no es una causa que esté cerca de terminar, no lo que se conoce hasta ahora tampoco libra de culpa y cargo a la gendarmería responsable de lo que sucedió. Quedan muchísimas preguntas aún por responder y para aproximarnos a eso vamos a estar eh, conversando, con eh, Nicolás Tauber, él es ah, abogado de la querella en la causa por la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos y va a estar compartiendo con nosotros cómo vienen viendo esto, sobre todo esta última etapa de la investigación por eh, la situación de Santiago y el papel del Estado, el claro y evidente papel del Estado en su desaparición primero y en su muerte después. Ten la ley más nunca de ahí nos vamos más al, más al, al norte de la patagonia pero al sur de acá vamos a ir hasta la ciudad a la localidad de bahía blanca donde hace pocos días también estalló un escándalo mediático manipulado desde ciertos medios bastante sensacionalistas de la ciudad y que tiene que ver con una persecución a una profesora de letras Helen Turpod, una compañera activista feminista lesbiana y que trabaja muchísimo en las temáticas vinculadas con la educación sexual integral en esta oleada conservadora que viene bañando nuestras costas, inundando Donos, eh, fue es víctima de una toda una situación y más que víctima, sufrió en su origen y está logrando revertir lo que intentó ser una culpabilización y una estigmatización a partir de que llevó un material en medio de otras alrededor de 50 libros de poesía que este medio consideró indebido de la mano de algunos padres y se generó realmente una situación absolutamente desproporcionada pero bueno, no sirve de excusa para conocer a Helen, su trabajo y cómo ve el desarrollo de educación sexual integral Así que estaremos conversando con ella en este enredando las mañanas seu pai em sua mãe seu pai só assim sua mãe assim falar fala muito que a mulher trabalha sempre pelos dois a minha acaba de ser carta com fome a mulher tem que Bueno, y entre otros temas vamos a estar también compartiendo una entrevista porque este viernes presentamos, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos, con la comisión que acompañó el juicio por David Moreno, un documental. ¿Es así, Fran? ¿Querés contarnos sí, un poco? Sí, el documental se llama 39, eh, abarca testimonios de familiares y amigos de las 39 víctimas fatales desde las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Eh, ...se va a estar estrenando acá en Córdoba... ...por ahora es la única presentación que va a haber acá... ...pero esperamos que pueda alguna sala interesarse... ...y que se quede eh, algún tiempo para que el público pueda ver... ...y escuchar los testimonios de las 39 familias... ...de las víctimas del 2001... ...y el viernes en el Auditorio Luis Agliano... ...desde las 6 de la tarde... Ahí también es una jornada del alto embrollo, que son las jornadas culturales, camino hacia la marcha de la gorra. Así que el viernes vamos a estar ahí con eso y va a venir la directora, Yelen Velázquez, va a estar acompañando la presentación y va a estar Rosa Martínez de Moreno, la mamá de David Moreno. Así es, bueno, ahí estaremos y vamos a intentar entablar comunicación con la directora de la película durante este Enredando las Mañanas. Pero bueno, estos son por ahora los temas que tenemos en galera, a punto de salir a la carrera en este Enredando las Mañanas. Así que bueno, como siempre, mucho para hablar, mucho para decir en este ambiente enrarecido, post elecciones en el cual parece haber recibido una importante carta blanca el gobierno nacional, pero acá estamos sabiendo que gobierne quien gobierne las calles fueron, son y seguirán siendo nuestras. Oye, marco venite para Santiago Tómate unos días y vente pa' aquí Tómate unos días y vente pa' aquí Oye, marco sé que el tiempo es muy tirano Que la distancia es grande y no bloquea el calor Beber me tus historias a la vera caliente de un fodo a la vera caliente oh. quiero Marcos, que conozcas nuestras luchas que también buscamos lo que buscas vos y hay un mundo cierto que brota de nuevas Que esta lucha redime nuestro dolor y que esta lucha redime. Oh. Oye Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Miremos a la Simona a la casa de Rocky Acuña, los cumpas del Mocase nos esperará. Los cumpas del Mocase. Hoy oh. Marco, no temas por la comida, sabes por qué? Porque Santiago hay tamales como en México, riquísimo. También hay chacarera. Hey, yeah alegría Cosas que has de llevar en tu corazón Cosas que has de llevar oh! Oye Marcos iremos a lo de Ramona Ya visitarán a los cumpas de Apeno Pasaremos oh! por los montes En la camioneta del ángel Quimilia De Quimilia San José del bóquero De Quimilia San José Oye Marcos venite para Santiago Vos fíjate aunque sea un niño o dos Tendra rancho y comida para tu pipa tabaco Sería para nosotros un alegrón Sería para nosotros Enredando las Mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red RNMA ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales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 Bueno, empezamos un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas en Comunicación con Soledad Segura. Ella es una de las autoras de la investigación que se dio a conocer hace unos días y que con un documento que se titula Regresión, las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina. Nos comunicamos entonces con Soledad para que nos comente un poco de qué se trata este informe y qué es, eh, bueno, esta regresión de la que hablan en este documento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sole? Hola, Natalia, buen día. Eh, bueno, esta investigación la hicimos eh, ocho investigadoras e investigadores de seis universidades argentinas, de la UBA, de acá de Córdoba, de la Universidad de Salta, Avellaneda y San Luis y La Pampa, eh, con un financiamiento de Conicet y de la Defensoría del Público, es algo en lo que todavía estamos trabajando, pero ese documento al que se refería la nota que salió en Página 12, analiza las políticas eh, del nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos para eh, los medios comunitarios. Y la titulamos Regresión porque lo que estamos viendo es que eh, si se puede, si, ac si eh, acordamos con que hubo tres áreas de avance durante a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y algunas de las políticas que se implementaron después eh, con respecto a medios que tienen que ver por un lado con eh, el reconocimiento legal y el inicio de algunos eh, trámites de legalización, digamos que pues no alcanza con que la ley simplemente los reconozca como legales, sino que es necesario que el Estado desarrolle acciones administrativas para que eso efectivice en cada uno de los casos. Eh, si acordamos que la otra línea fue la de, de avance, fue la de establecer el fondo de fomento y ponerlo en marcha a partir del 2013, lo que conocemos como Fomeca, y que eso ha incidido en que eh, muchas radios eh, mejoren su equipamiento, infraestructura, producciones, etcétera, y la otra con eh, esta posibilidad de participar en, eh, con representantes del sector en una institución que incide en la formulación de políticas nacionales de comunicación. Bueno, en esos tres aspectos eh, ha habido eh, retrocesos. ...desde diciembre del 2015 cuando asume el nuevo gobierno... Eh, las, pocas, ...las pocas medidas que se estaban llevando adelante... ...para eh, eh, efectivizar la legalidad de los medios comunitarios... ...fueron prácticamente suspendidas, no ha vuelto a llamarse concursos... ...se resuelven a cuenta gotas, concursos de licencias... ...que habían quedado pendientes desde el año 2014 y 2015... Hay eh, están pendientes también desde esa época trámites de habilitación eh, de quienes habían ganado concursos, trámites de autorización para emitir en baja potencia. Es decir, hay una lentitud y una práctica, prácticamente una parálisis en ese aspecto y al mismo tiempo el gobierno avanza con decomisos y con allanamientos. A emisoras que están en situación de ileg ilegalidad pero justamente mientras tanto el estado está incumpliendo con eh, la, lo que la norma que ellos en esos artículos no modificaron y que establece que el estado debe eh, administrar los medios los mecanismos necesarios para legalizar uh -huh. el fondo de concursable también está eh, discontinuado eh, están todavía se adeudan eh, cifras millonarias a los medios comunitarios de los fomecas que se ven ganado en el año 2015 los del 2016 recién comenzaron a pagarse hace poquito una de las cinco líneas que ven salido y eh, dos perdón dos de las cinco líneas que han salido y los concursos de 2017 a esta altura del año cuando ya estamos ya en el último cuarto del año todavía no se convocaron. O sea que ahí también hay un retraso muy importante, una también una práctica parálisis, tampoco es el articulado de la ley que establece el Fondo de Fomento, tampoco fue modificado por el gobierno, está vigente, pero no se cumple y con respecto a la posibilidad de participación del sector en, eh, en lo que era el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue reemplazado ahora por el Consejo Federal de Comunicaciones Convergentes bueno ese consejo se digamos se suspende el cofet en el 2015 con la modificación de la ley por decreto eh, se creó el consejo en los papeles pero se reunió solo una vez el año pasado y a esa única reunión los representantes del sector no fueron convocados. Con lo cual también hay serios problemas para el diálogo entre el sector de medios comunitarios y sus redes que se han articulado y que están trabajando en conjunto. Eh, serios problemas para, digo, para la participación y el diálogo con el gobierno eh, en, en este contexto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno, claro, ustedes hay una serie de cosas que incluso estarían fuera de la incluso ilegalidad de la gestión actual, pero esta en eh, esta en particular sí se modificó con el decreto del 2015, ¿no? Cuando se incide y se y se crea también el Enacom eh, simultáneamente. Así es, claro. Lo único que de todas las cosas que mencioné, lo único que está eh, que sí fue modificado por decreto, fue que eh, se desactivó el, el COFECA y se creó este COFECO que reúne eh, no solo lo que era comunicación audiovisual, que era de lo que se encargaba el COFECA, sino también telecomunicaciones, de lo que uh -huh. se encargaba el Consejo Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es decir, que es un organismo que ahora debería tener más competencias, o sea, se dedica más temas a más cosas, pero eh, el teléfono, eh, se redujeron de tres a uno solo eh, los representantes del sector sin fines de lucro Bien. y pensemos que tendrían que ser alguien que trabaje no solo en emisoras, televisoras, radios, sino que también eh, trabaje en el sector de telecomunicaciones, es decir digo es mucha mayor la claro. complejidad uh -huh. de temas para trabajar. para trabajar. Solo entiendo que la investigación está orientada más al relevamiento de las propias desde la mirada de las propias emisoras, pero en algún momento han tenido comunicación o alguna con los entes oficiales ocupados de esta de estos temas desde los equipos de investigación o la o qué les han dicho las propias emisoras en relación a las respuestas ante los reclamos de los entes oficiales nosotros eh, sí el, el trabajo de investigación en su conjunto eh, tiene tiene el foco puesto efectivamente en eh, relevamientos y eh, de la situación de las radios y las televisoras comunitarias en tres en cuatro provincias en Buenos Aires Córdoba San Luis y Mendoza eh, porque además lo que nos interesa ver es también cómo inciden las diferencias regionales digamos no son la misma no tienen la misma posibilidad de acceso a recursos de conexión de, entre redes y de organizaciones etcétera eh, emisoras de ciudad eh, de, de ciudad autónoma de Buenos Aires que las de un pueblo de San Luis eh, y eso también nos interesa trabajar esto de análisis de las políticas de comunicación es una parte de lo que estamos haciendo no he, no nos hemos contactado con el gobierno porque las políticas van más allá de lo que los actores pretenden hacer con uh -huh. estas políticas. Digamos lo que nos interesan son sus resultados, sus impactos en el sector. Eh, sí sabemos que nos leen, eh, nos han contado gente de las radios que, que, bueno, que están atentos a este tipo de publicaciones eh, y sí sabemos, sí nos interesa el impacto que esto tiene eh, en el sector. Lo que hemos hecho también es eh, Bueno, tener nuestra voz o intentar tener nuestra voz desde las universidades, desde el CONICET, eh, para incidir en las políticas de comunicación. Entonces, a partir de este diagnóstico hemos hecho propuestas, eh, presentado a la comisión de redactora del proyecto de ley de comunicaciones convergentes. También hemos participado en las audiencias públicas que organizaron, que organizó la defensoría del público el año pasado y este año, que fue justamente el viernes. Eh, la semana pasada, perdón, el jueves eh, en Buenos Aires eh, también presentando este diagnóstico y a partir de este diagnóstico haciendo propuestas de políticas de comunicación digamos, desde nuestro lugar Así. y como vos decías, sí, nos importa lo que eso impacta en el sector de las radios y hay eh, impactos muy, muy fuertes ustedes los conocerán mejor uh -huh. que nadie pero digo, viendo el, así el, como el mapa general nosotros veíamos aquí en la provincia de Córdoba habíamos pasado de tener históricamente desde los años 80 solo tres radios comunitarias eh, y entre el 2008 aproximadamente cuando comienza eh, públicamente el debate fuerte sobre las políticas de comunicación y hasta el 2015 ya tenemos relevadas más de 30 emisoras de radio y una televisora comunitaria en toda la provincia. Cuando antes además estaban concentradas en la ciudad capital. Entonces eso habla de que ha habido un impacto muy fuerte de las políticas de comunicación del período anterior y esas todas esas iniciativas, experiencias y colectivos que están atrás sosteniendo estas experiencias de comunicación en este momento están en enfrentando eh, serias dificultades y además con un componente extra que es el alto nivel de incertidumbre sobre lo que va a pasar porque como efectivamente no se han no no se han derogado estos artículos es decir como están vigentes pero es el propio gobierno el que incumple la ley y va soltando cosas a cuentagotas eh, no no se pueden hacer previsiones de tiempo no se pueden hacer previsiones económicas no se sabe además frente al temor de que puedan caer decomisos y allanamientos, como de efectivamente han sucedido en algunas provincias. Las radios con las que estábamos trabajando en San Luis, por ejemplo, que son las dos únicas eh, radios del sector en toda la provincia, ninguna de las dos está en este momento en funcionamiento y una por De comisos, la otra por eh, problemas económicos, uh -huh. eso está teniendo un impacto muy fuerte en efecto. Así es. Bueno, solo imagino que el relevamiento continuará teniendo lugar, que es casi un monitoreo, ¿no? El que el que están haciendo, eh, así que quedaremos atentos a nuevos resultados que puedan difundir. Bueno, muchas gracias. Así hasta luego, Sol. Adiós. Bueno, era Soledad Segura, ella es investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y daba cuenta de los cambios en las políticas públicas en torno a los medios comunitarios, eh, que bueno, eh, sabemos que tampoco fue completa ni plena la, la implementación de lo establecido en la ley de servicios de comunicación audiovisual durante la gestión anterior, sobre todo en relación a los medios comunitarios, eh, pero bueno, que claramente hay una discontinuidad en torno a lo, a lo que se había alcanzado. Eh, eh, vamos entonces a seguir atentas a esta situación que nos compete y a buscar otras voces vinculadas a lo que a lo que viene pasando en el sector de los medios que nosotros llamamos comunitarios y que es una especificidad dentro de los sin fines de lucro eh, contemplados en la ley de servicios de comunicación audiovisual entretanto decir que han sido múltiples las redes, en particular el espacio de interredes que nuclea a emisoras de RNMA, de AMARC y de Fargo, en torno al reclamo justamente de que se efecti efectivamente se implemente lo que establece la ley. Eh, bueno, seguimos entonces con un tema musical y este enredando las mañanas del lunes 2 de octubre.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 a las 12 Enredando las Mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red RNMA Red Nacional de Medios Alternativos, de Medios Alternativos. Buscanos en www.rnma.org.ar Bueno, dentro volvemos a un nuevo bloque del las Mañanas y ahora vamos a hablar de, de educación a nivel nacional y dentro de la modificación de políticas sociales, entre ellas la educación, va a haber el martes que viene un operativo Enseñar eh, que se va a realizar para profesorados de todo el país. Estamos con uno de los delegados, Manuel Palacios, eh, de, de la Escuela del Tretel de acá de Córdoba, una de las escuelas seleccionadas para este operativo. Manuel, te saludamos del Enredando las Mañanas. Buen día. Hola, buen día. Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, contanos un poco de qué es eh, este operativo enseñar y de qué se va a tratar. Bueno, mirá, este... Te podría decir que, eh, en verdad, eh, del corazón del operativo no se sabe nada, este, porque, bueno, o sea es el, el instrumento está guardado bajo siete llaves y no, no tenemos acceso a qué es lo que se va a tomar, pero el operativo Enseñar forma parte de, de las políticas de evaluación que se vienen implementando desde hace mucho tiempo, pero que en los, en, en los últimos años ha eh, cambiado un poco también la orientación política y los sentidos que tiene. Aparte de la creación del Instituto Nacional de Evaluación, ya se había planteado este, que había que evaluar sí o sí a la formación docente y de hecho eso también está contemplado en, en lo que es el, el famoso borrador de, del plan maestro. viste la, el, el, el objetivo, supuestamente el objetivo del, del operativo Enseñar es tener información, eh, una, o sea, contar con una información acerca de, este, bueno, con qué aprendizaje, con qué saberes cuentan los, las pibas y los pibes que están a punto de recibirse. ¿viste? Solamente es una prueba para aquellos y aquel, aquellas que, que están en la práctica docente cuatro, o sea, esa es la condición por la, de quienes participan. Este y sabemos que se enfoque en dos cosas en lo que se podríamos denominar eh las competencias de lectura y escritura y y una una segunda un segundo foco que es lo los criterios pedagógicos es decir eh se plantea que va a haber un caso de la práctica para para resolver un caso por supuesto que es un, un caso construido que no tiene que ver con con la experiencia de las pibas en, en la en la práctica no sino que digamos es, está modelizado y y que por ahí este no se tiene a mano ningún tipo de de referencia al contexto a la gente con la que está, se está trabajando a la escuela bueno o sea viste en ese sentido este nos con, con nuestros compañeros y compañeros del del pretel, tenemos claro que que esa evaluación externa de alguna manera choca con con, con la experiencia y las prácticas que tenemos en, durante todo el año y no solamente en el Tretel sino en todos los profesorados o sea la mayoría de las chicas que en esta época está preparando su coloquio final de la práctica también pensando en, en recibirse o por lo menos cerrar el, el ciclo de la formación práctica y este tipo de evaluación este, no tiene nada que ver con justamente con un proceso Más, más situado más de autoreflex reflexión de, de lo que ha significado esta experiencia eso es como a nivel micro a nivel macro bueno este no sabemos qué uso van a hacer de los datos si uno este recupera qué uso de los datos se hicieron con el operativo aprender con el último está claro que hay una idea de culpabilizar eh, el, a la educación pública y sobre todo eh, a las docentes, ¿viste? Creo que, eh, a, a mi entender, eh, es posible, es muy probable que, que la línea con la que se construye el año que viene, lo, el, los resultados, tenga que ver con eso, o sea, de decir que la formación docente y, y las profes de la formación son responsables por la calidad, por la, podremos decir entre comillas, la, la mala calidad de los maestros que están en el sistema, o sea, No, no no es que uno sea paranóico sino que estás viendo la progresión de cómo de, de de lo que se está haciendo con la educación pública en en estos dos años eh, Entonces, dentro de un contexto así de de modificación de la de las políticas de educación pública están según lo que estás diciendo eh, hay un intento por por justificar con este tipo de estadísticas eh, la modificación de políticas de educación pública digamos sí sí esta tendencia no es solamente propiedad de nuestro país sino que creo que es la la línea de las políticas internacionales de de, de los organismos internacionales de crédito y otras organizaciones como la la OCD, viste la unesco hay hay una hay hay hay muchas investigaciones de, de pedagogos que que hace unos años vienen diciendo que la característica que tiene este tipo de, de reformas y y de, de evaluaciones externas es que genera información redundante sobre el, la mala calidad del sistema para para seguir haciendo reformas que no reforman nada, que no transforman, que no elevan la calidad. Ese círculo vicioso este mucho de lo que estudian la política internacional educativa hace varios años que lo que lo vienen planteando y creo que esa es la orientación, ¿no? Creo que uno puede ver que este el diagnóstico es que la, la, la educación en Argentina es malísima, este, que gran parte de esa responsabilidad tiene que ver sobre todo con las docentes, el plan maestro me parece que es una muestra en su argumentación muy fuerte sobre esto, ¿no? Las medidas que se están proponiendo no tienden a una inversión para mejorar la, las prácticas y la calidad, sino que, eh, como vos decías recién, la reforma educativa eh, tiene lugar en, en un conjunto de reformas también más amplias y todas, fíjate que tienen esa característica que es, este, que son de achicamiento, son de reducción de, de inversión, de precarización laboral, flexibilización laboral, entonces, bueno, este... Está claro que la tendencia de estas políticas en otros países que no tienen varios años en términos de aplicarlas este, es que es romper con el estatuto docente, que es una cosa, una construcción y una lucha histórica y que de alguna manera este, genera condiciones para un sueldo que por supuesto que nosotros quisiéramos que fuera mejor, pero por lo menos tiene cierta estabilidad y ciertas regulaciones que permiten Este, tener una, una estabilidad en la fuente del trabajo. Bueno, lo que se plantea y creo que la CEO de Tachín en el coloquio de lo, lo dejó expresamente claro, que los maestros tienen que empezar a cobrar por el resultado de, de las pruebas que hagan eh, sus tives y eso es decir que hay que cobrar por productividad es la lógica empresarial aplicada a, la, a, a todo lo que implica el trabajo docente y también la, la educación Eso es un riesgo muy muy grande porque en México este, un alto porcentaje del sueldo está conformado justamente por por cómo te son las pruebas externas es un condicionante muy muy fuerte a la hora de pensar el trabajo por supuesto que eso es es un proyecto de este gobierno para el inmediato pero que sabe que no va a ser tan sencillo que implica toda una confrontación directa con con los gremios y y con las este bueno con las distintas grupaciones eh, docentes o sea hay una lucha fuerte que tenemos ahí encima pero es la tendencia mundial no no no es que claro que esto sea solamente y en algo relación que a la, aquí. al operativo específicamente qué eh, qué están discutiendo qué herramientas están dando para poder recolectar un poco más de información y bueno para poder difundir lo que va a ser el operativo enseñar sí este operativo Este, por primera vez va a ser anónimo y en Córdoba no va a ser es una muestra o sea representativa no no es el total se dice que el año que viene podría ser ya una muestra completa digamos no este mira el como bueno sabemos que, que bueno al ser anónimo no hay una una línea directa a esto de clasificar y reticular a, la, a las pibas pero sí sabemos que a, a nivel nacional se pueden construir, eh, por supuesto, líneas de argumentos, como te decía recién, de la, de la baja o mala calidad de, de la formación. Este, nosotros en el TRETEL eh, hemos tenido reuniones eh, con, con las pibas de, de cuarto año, eh, hemos charlado con los, con los docentes qué hacer con respecto a esto y qué posición tomar, por supuesto que tenemos este, posiciones que por ahí difieren un toque, pero estamos todos de acuerdo en que... Eh, rechazamos, digamos, este tipo de, de, de evaluación. Lo que no quiere decir que, que no estemos de acuerdo con ser evaluado. De hecho, el, el sistema formador está, de alguna manera, hace varios años que viene permanente siendo evaluado. Entonces, no es que no hay información, no es que haya estudios, no hay que haya hay evaluación. O sea, eso es una práctica que se, ha, se viene sosteniendo hace bastante tiempo. Eh, esta semana vamos a volver a hacer un taller trabajando la idea del proyecto formador que se tiene la, el tret el la, lo que significa la evaluación en un proceso pedagógico y también debatir y discutir con con las cuál es la orientación y bueno o sea qué cosas pueden salir de, de este operativo para marcar una diferencia y, y que y también nuestra posición y discutir juntos cómo cómo bueno son prácticas totalmente diferentes antagónicas con intereses eh, Entonces son opuestos. Y, ¿Cuándo bueno, va a ser ese o sea, taller? No, no tiene un día. Todavía lo estamos discutiendo. Qué día de esta semana lo vamos a hacer, porque bueno, también tiene que ver con, con nuestros tiempos. Este y también ser claro y explícito que, bueno, o sea, que no es obligatorio participar. Y eso también hay que decirlo. Pero bueno, la presión y la y la la, la bajada de línea del Ministerio de Educación. De, de la provincia es que hay que obligar, digamos que, que tenemos que trabajar para que participen todos y bueno o sea eh, de igual modo este cuál bueno, te va a instar la duda de saber si si uno se opone no sabe ni siquiera qué este y bueno este necesitamos información este sobre cómo de, desde el interior de este proceso no de este de esta evaluación así que este La, la preocupación es que a nivel nacional se pueden hacer construcciones que por ahí difieren de, la, de, las, de las jurisdicciones. O sea, Córdoba, yo he participado de algunas reuniones, y está claro que no, no o por lo menos te plantean que no es la idea, que no, no, no es una evaluación punitiva, que esto es un instrumento, un indicador más de, de, de cosas para el sistema, pero han dejado muy claro que no va a ser utilizada en el, con ese sentido de, de punitivo. Pero no se dice nada a nivel nacional y la preocupación es eso, ¿qué se va a hacer con con los datos nacionales, no, este, de de esa prueba? Bueno, que... vamos a estar siguiendo este tema. También está, sabes que están abiertas eh, las puertas de la radio para seguir informando y siguiendo eh, cómo van a estar los resultados y con qué eh, argumentos van a argumentar el, el recorte de la educación pública en la Argentina. Bueno, Manuel, muchas gracias por la comunicación. Eh, y bueno Seguimos en este Enredando las Mañanas Mejor no hablar De ciertas Cosas Cuanto te extraño En esta tarde gris Afuera está lloviendo y Te metes en mis pensamientos Y no paro de pensar en vos Porque será se senti que me hipnotiza sentir y darme cuenta que tú eres de emoción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 Estas las mañanitas que cantamos aquí Enredando las mañanas, te enredamos a ti enredado entre las sábanas?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 El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por radio. radio la Nueva Zumba La, Curva. la, Curva. la, Curva. la, Curva. la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Se viene una nueva edición de La Peña Transhumante y las radios alternativas comunitarias y populares te las acercamos a donde estés. Sábado 28 de octubre desde las 18 horas en vivo desde la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Rally Berrionuevo presenta su nuevo disco La Niña de los Andamios junto a Lisandro Aristimuño, Demi Carabajal, José Luis Aguirre, Toch y mucho más. Como en cada edición estarán presentes las organizaciones sociales y las luchas del pueblo. Escucha todo lo que pasa en este encuentro popular en tu radio comunitaria alternativa más cercana. ¡Se viene la peña! La las El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas.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 Las de lunes a viernes de 10 a 12 horas www. bueno estamos en un nuevo bloque del enredando las mañanas y estamos hoy volviendo a recorrer estos ocho años que estamos sin yamila cuello eh, Yami desapareció en el año 2009 y desde ese día su familia y en particular Sole, su hermana, emprendieron una búsqueda que no cesa y que ha recorrido todas las instancias posibles para estar hoy eh, en una causa radicada en la justicia federal por presunta red de trata de personas. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Sole. Eh, Sole, ¿nos escuchás? Sí, hola Mati, ¿cómo estás? Hola, buen día Sole. Días difíciles octubre hablábamos hace poco no sí eh, es el mes que más que más me cuesta y, y de alguna manera el, el, en este octubre nos ha pasado de todo eh, empezando desde de, de lo que te moviliza desde el encuentro eh, hasta hasta lo que en el mismo viaje te enteras de de otros casos eh, estamos con lo recientemente de lo de Santiago en esta semana tengo lo de mi hermana o sea está bastante a full en octubre hablabas de del encuentro que es el encuentro nacional de mujeres allá en Resistencia en Chaco en el y también hablábamos fuera del aire de lo importante aunque sea eh, agotador de, de estar en las calles de tomar las calles ante todo esto que sucede eh, ese, ese carácter reparador, sanador y que además nos sostiene, ¿no? ¿Cómo, cómo has vivido vos el convertir esta búsqueda de, de Yami en, en una búsqueda de muchas y muchos más? Yo creo que, si bien la participación en el encuentro eh, fue por los paso con mi hermana, en ese largo camino participando eh, en cada uno de los encuentros de alguna manera, me abrió la cabeza me hizo eh, interesarme en un la lucha por todo por, por los derechos de todos por el aborto por que sea fácil por la violencia de género la represión institucional el machismo y bueno y, y, eh, y bueno principalmente que ah, yo hay que seguir fuerte de Yamila para que no pase esto de otra vez yo siempre digo que que yo soy lo que soy aparte de lo que pasó con mi hermana, mm. pues si tengo que volver 8 años atrás, capaz que tenía que hacer a sumisa, ¿sí, eh? y, y el hoy por hoy vos me ves y hablas conmigo y me decís, ¿qué va a ser sumisa, viste? <risas> y que de momento te, te pase y tengas que salir a la calle y no tengas otra opción, porque vos se supone que confías en la justicia, en, en la policía, y olvídate. Ellos jamás van a, jamás van a van a ayudarnos o sea es como son los que están del otro lado de donde estamos nosotros cómo, cómo ha sido si quieres contar un poco más tu experiencia con la justicia en estos ocho años yo siempre digo que eh, si el hoy por hoy está eh, el caso de la, mira, si bien el hoy está de alguna manera acá está instalado y en las partes donde se ha podido instalar ha sido gracias al Movimiento de la Calle o sea, eh, porque me han acompañado desde todas las organizaciones, desde el Ni Una Menos hasta, hasta la Unidad LGTB, hasta los partidos políticos, las organizaciones de mujeres, eh, las estudiantiles, o sea, yo creo que de alguna manera le he llegado eh, a la gente, eh, no sé si la he sensibilizado o no, pero es por hoy, eh, eh, todos salen a, a acompañar a hacer el, el reclamo a mi hermana eh, mira que siempre va a existir diferencias en, en la calle en cuanto a en cuanto a nuestra postura pero eh, yo siempre agradecí de que bueno si se salía por por mi hermana salgamos por ella, la discusión la tengamos después acompáñenme a, a, a denunciar esto para que eh, De alguna manera la gente diría que el mismo que nos está pagando es el Estado, el mismo que nos está desapareciendo son ellos, el mismo que nos reprime son ellos. Claro, y en ese lugar eh, también el mismo que es el que debería investigar y resolver. Yo siempre digo, ni la policía ni el tribunal hace nada. Si el día en que aparezca mi hermano hace por la presión que metió en la calle porque todo lo que se logró hasta ahora y el hecho de que es se narar y no se sacado la causa de encima porque lo que a mí más me dolió fue eso de que él siquiera saca la causa de encima donde él a mí vino a mí y a mi mamá y nos dijo que él no iba a pagar hasta encontrarlo a mi hermana, que él sabía lo que era eh, perder un hijo porque a él a, él también había perdido un hijo. Le digo, sí, pero le digo, no se compare con mi mamá. Le digo, eh, usted tiene donde llevarle una flor o algo, sabe dónde está su hijo. Mi mamá ni eso. Entonces, le digo, son diferentes clases, eh, diferentes personas, eh, y le digo, y van a tener diferentes sentimientos. Le digo. Entonces, el que él por hoy, el saliera de sí, que él se deshacía, se lavaba las manos, acaba la de causada encima, pasándola la provincia sin fundamento de que de que fuese homicidio, quitándole la esperanza de mi mamá de que su hija esté viva. Eso eh, yo yo esperaba eh, mira que me ha hecho de todo a mí la justicia, mm. me ha hecho de todo y estoy realmente dolida porque pensé de que eh, ellos lo podían encontrar, pero no se movieron, no se movieron por eso de hoy por hoy. Yo sí tengo que salir A, a a denunciar a gritar con nombre que yo salgo y lo grita no no me voy a pagar porque ellos me causan a mí primero eh. es eh, es como una bronca y a su ¿no vez de ahí vos saca fuerza y bueno eh, yo siempre lo siento valioso de que haya gente así predispuesta solidaria para con las diferentes luchas de la calle eh, porque el familiar de alguna manera absorbe la fuerza uh -huh. tú cuando que ustedes salen a la calle y apoyan eso y el es que nos contiene a nosotros Sole vos bueno es la única causa que está caratulada como trata en provincia de Córdoba no la de Yami y que desde de la por sí deberían deberían tomarlo como como un o sea ponete serio claro como cartagenera asunto eh, porque no existen o sea tantos casos si bien hay varios desaparecidos pero es que cuando nosotros eh, averiguamos eh, en, en el registro de las personas desaparecidas, Córdoba, sí. en el 2015 fue eso, sí, sí. Córdoba ni, no contó ni a Yamila, ni a Jimena, sí. ni a Facundo, sí. o sea, vieron eh, como que había cero desaparecidos acá. Sí. Entonces yo creo que de por sí eso ya es gravísimo, porque el Estado que no reconozca que le faltan tres personas, entonces... Si ellos no lo contaron ahí, o sea, olvidémonos que nosotros tenemos que salir a buscarlo, nosotros tenemos que salir a denunciarlo. Eh, como que bueno, nos falta, yo siempre digo, mi hermana me falta, me falta a mí y nos falta a nosotros, la gente que me acompaña. Al tribunal, en la justicia, a la policía no les falta. No falta. Solo Y en ese sentido, la Secretaría de Trata, con todos estos movimientos que ha habido en los últimos tiempos y achicamiento que denuncian del polo de la mujer, ¿Qué acciones está teniendo en este momento? Mira, yo, yo por ahí eh, voy, o sea, yo supe hablar cuando ellos me querían pasar causa de los problemas. Ellos me dijeron que, bueno, que iban a ayudarme, que iban a darme la mano, que, que ellos tenían más llegada gente, pero, o sea, todavía lo estoy esperando, ¿viste? Eh, es como que te dicen algo... Eh, Y, y para ellos los tiempos no importan, o sea, ellos están completos en su casa, la familia está completa. Eh, los que salen a la calle, salen porque tienen ganas de cortar calle, porque son negros, ¿entendés? Eh, como que somos de dos mundos aparte. Y, y ahora cuando nos dieron eh, el fallo a nuestro favor, yo fui y se lo dije. Le digo, mire, todavía sigo esperando que usted me llame. Sí, vos no sabes que hablé con él y ya está, gracias. Claro. Eh, ya lo conseguimos nosotros, claro. lo digo, por nuestros medios en la calle. Sole, para terminar, que se nos va acabando el bloque del Enredando, eh, vos decías que el hecho de militar lo de Yami no, es por la aparición de Yami, pero también para que no pase más. Eh, ¿Cómo sentís eso? ¿Hay más conciencia en relación a la trata en estos días? No en, los, no en el Estado, pero en la sociedad. ¿Hay otra sensibilización? ¿Hay otra conciencia? ¿Cómo lo estás viendo? Eh, Tuvo la oportunidad de, de, bueno, cada vez que yo voy a la encuentro mujeres, siempre participo en los talleres de trata. Y en los talleres, de alguna manera, es como que siguen, si va y te metes a un taller de trata, se sigue confundiendo la trata de personas con el trabajo sexual. Empezando por ahí. La otra es que en los talleres... Aparte de ir a control de mi hermano tenía que estar diciendo, bueno sí, compañera, le digo, yo puedo entender su posición, pero si este taller de trata, veamos qué hacemos con la trata, con las pibas que están desaparecidas y para que no desaparezcan las demás, cómo reaccionan ante una desaparición, le digo, pero no me venga a hablar de, de le digo, del trabajo sexual, de prostitución, como le quiere llamar. Para eso creo que hay otros talleres y si está en la posición eso donde dice que el trabajo sexual es lo mismo que trata de personas, bueno. ¿A dónde ha traído a las trabajadoras flexibles para tener la voz de ella, De que lo que usted dice hace. más y allá que, del encuentro nacional de mujeres a nivel social, ¿cómo lo estás viendo vos? Y, y mira, antes a lo mejor yo creo que de alguna manera sí sí ha um, trascendido en el sentido de que la persona desaparece alto que tiene que salir a la calle. En eso sí ha trascendido. Ya no sé, no, no se sabe de que hay que esperar para saber si si no hubo un problema en medio y la persona se fue y después volvió o alguien la llevó o una cosa así. Pero el hecho de que la persona, la familia no se quede en la calle ya de por sí es importantísimo. El que no se quede con que la policía le diga, no, mira, espera que vuelvas, espérate unos días, no salga, no mostre, eh, no. ¿También? Yo creo que en ese sentido como que... Sí hacen tocados a la gente de que por lo menos uh -huh. cuando una persona desaparece tenga que salir a la calle se salga porque yo creo que con un mensaje que que que ellos que, que tiren o, o o vean el acercamiento de gente aproximada a los movimientos de la calle nos enteramos todas yo creo que si se entera una nos enteramos a todos si hay un movimiento para para salir una movida a la calle por una pide desaparecida y demás. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es eso, que, que más allá de que, de que tengan un problema, que salgan a la calle, que con todo el dolor y toda la desesperación salga lo mismo y que, bueno, que de alguna manera dejen en claro que, que la justicia no te va a ayudar y la gana tampoco. De alguna manera te tienes que ayudar solo y, y sensibilizar a, a, la, a la gente Y para que también te acompañe y conseguir militantes comprometidos así como usted junto a los medios alternativos que nos, que somos... nos hacen la onda ante los medios que no nos escuchan ¿sí? así es bueno Sole, yo te mando un abrazo enorme siempre ahí con mucho, con mucho afecto y admiración por la lucha que venís llevando adelante y nos estaremos encontrando por supuesto el miércoles a las 6 de la tarde en Colón y General Paz o Colonia Cañadas. y no, General, General Paz. Paz. Eh, bueno, Naty. Bueno. Eh, gracias por el por el por el llamado, por el espacio que, que siempre se le dio a la familia, el acompañamiento que siempre hacen tanto a mí como a todos los casos que que nos toca pasar. Era Soledad Cuello, la hermana de Yamila, en una búsqueda que lleva ya ocho años con el silencio y la connivencia del Estado y con el acompañamiento y el apoyo de tantas y tantos en las calles. Seguimos con un tema musical en este Enredando las Mañanas.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 vistas que conocemos desde hace años y que está todos los días en esa ardua tarea Helen Torpud ella es una docente de letras profesora de letras de la localidad de Bahía Blanca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 pero también es una una lucha por nuestros derechos laborales ¿sí? así es, Eso, así es claro. Helen. bueno te agradecemos muchísimo el tiempo bueno, que sea que estás no, muy solicitada no, no. <risa> eh, <risa> pero bueno ya volveremos a encontrarnos y seguiremos charlando no, además sí. además como colegas sí. y en una batalla muy parecida en distintos puntos sí, del país cierto. te mandamos un sí. fuerte abrazo Helen y seguimos a, y a disposición y... absolutamente para lo que tengas que difundir igualmente ¿eh? igualmente yo realmente.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 Tengo un jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tu mentira. En un salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Fruida por tu policía asesina. Tengo un gobierno ca. Tengo un gobierno pro de la mestra y de la zota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida para usted no se una dinamita. Salta con su casa, de semillas radiactivas. Es mi jardín de mil colores Para todos tus Tengo fuego y estaciones Tengo más de cien historias Que le hacen luz a tu sombra Ochocientos caballos de fuerza Para entrar en tu conciencia Tengo muertos por diligencia entrene que hoy sigan en vigencia Ilustren mi nitro de la indiferencia Gente nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Nacional de Medios que esté enredando las mañanas y estamos aprovechando para, eh, por, es, tiene doble objetivo la nota de este blog, que por un lado compartir la presentación de la película 39, el documental, el documental que va a abordar lo que fueron las víctimas del 19 y 20 del 2001, pero además eh, queremos compartirlo porque tenemos ya agendada para este viernes la presentación de la película en Córdoba, ¿no es así Tere eh, sí, estamos en comunicación con Ayelén, con su directora. Eh, Ayelén, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por sumar. Eh, bueno, ¿de qué se trata? Contanos un poco eh, de qué se trata el documental y en el marco de qué van a estar presentándolo en Córdoba. El documental se trata de de la historia todavía no contada que se cuenta por primera vez de las víctimas del 19 y el 20 de diciembre del 2001 es una historia importante para contar porque la mayoría de nosotros, nosotros inclusive, incluyendo las nosotras cuatro que somos las que realizamos el documental, no sabemos, no sabíamos de qué se trataba lo que había ocurrido en ese trágico 19 y 20 de diciembre que consideramos nosotras es el máximo estallido social que tenga registro la democracia en Argentina y, y que tenga y uno de los más grandes que tuvo Latinoamérica. En, en esos dos días murieron 39 personas víctimas de la represión que hubo durante el estallido social y la y, la, y el abandono de, de su gobierno, de Fernando de la Rúa, y eh, nosotros nos propusimos viajar por el país para contar las historias de de quienes habían sido asesinados durante el 19 y el 20. Eh, sabemos también que va a estar presente la mamá de David Moreno, que también se cumplen eh, eh, tres meses del juicio de la condena de los policías de, de, de David. Es eh, un caso de gatillo fácil eh, que tiene bastantes años, eh, que estuvo bastantes años en juicio también. Sí, es cierto. Nosotros, bueno, entre los viajes que hicimos fuimos a Córdoba como uno de los primeros viajes para para hacer las entrevistas. Eh, mira, justo cuando la mamá de David se acordaba que cuando estrenamos nosotros acá el documental hacía un año que habíamos estado en la casa de ella haciendo la la nota para para el documental. Ellos nos recibieron sin saber qué íbamos a hacer nosotros con con todo eso, pero con la confianza de que de que el objetivo era contarle a la gente, a la mayor cantidad de gente, quién, quién era David y, y por qué había que recordarlo, porque algo que ocurrió también es que se invisibilizaron todas estas historias. casi Nadie sabe quiénes son, no fueron tapas de ningún diario. En el caso de David Moreno, yo sé también, por, por el relato de la familia, que muchas de las entrevistas, incluso... Ella nos cuenta de una en particular, de un diario muy grande, eh, cómo cambia la historia a las pocas horas de, de lo que había ocurrido, ¿no? De contar que David estaba en un saqueo, que que mientras él está eh, recibe la, el impacto de bala, deja caer de sus manos al piso la única gaseosa que había logrado sacar de un del, del saqueo del supermercado cuando David no estaba en un supermercado, no tenía una coca en la mano, no estaba dentro de un supermercado, no había un saqueo en la cuadra donde ocurrió esto, entonces, bueno, el el objetivo es ese, contar la la historia real de los morenos y también de la del resto de las 38. Eh, hola, Chelen, ¿qué tal? Natalia te saluda. Eh, mira, eh, bueno, y en estos días esta cuestión de cómo se relata la historia y cómo se recupera, la, tenemos muy vigente esta problemática a raíz de lo que ha sucedido con la desaparición forzada de Santiago y el posterior aparición de, de su cuerpo. Eh, eh, ¿Qué reflexión general eh, tenés en relación a esto, a la necesidad de construir nuestros propios relatos? ¿Cómo, cómo lo ves? Más allá de los relatos que construye eh, la justicia del poder, de cómo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué necesidad me dio de hacerlo? Uh -huh, claro, ¿cómo ve en general la necesidad de construir nuestros relatos? Ah, de... sí, una gran pregunta. Uh -huh. eh, claro, es una gran pregunta porque, mira si el relato, si uno contase, si se contase la verdad desde el vamos, desde el comienzo de cualquier historia, creo que ninguna de nosotros tendríamos la necesidad de hacer nuestra propia historia porque ya la conoceríamos porque otra lo dice contado bien. Si sí, los 39 hubiesen estado retratados desde un comienzo en, en, las, noti en las noticias, en los diarios, eh, en, los, en los dos o tres documentales que hay sobre la historia del 2001, eh, nosotros no hubiésemos tenido que hacer 39 el documental porque ya hubiese estado hecho. No sé si 39 el documental, pero ya hubiese estado contada la historia y la mamá de David Moreno no hubiese tenido la necesidad de salir a contar su historia porque ya la hubiese contado, lo mismo con el resto de la familia es muy interesante la pregunta porque lo que termina sucediendo es que en función de que de que la historia siempre favorece por determinados intereses a algunas partes y a otras las oculta o las ensucia como en muchos de los casos de de estas víctimas lo que termina ocurriendo es que uno después tiene que salir a contar bueno no no no era una persona este violenta que estaba robando en un mercado y por eso la más tarde y quiero contar también que si hubiese sido violento y estado en un supermercado saqueando para eso para la justicia para determinar si vos cometiste un delito y que vayas preso la, la justicia no está para que uno pueda este determinar qué hacer con la vida y con la muerte de una persona no no está para determinar qué qué puede hacer con vos y el delito que cometiste en todo caso y lo llega a a descubrir, pero no es la policía ni la gendarmería eh, la autorizada en este en este país eh, al menos en, otro, en este país para el, para determinar el destino de, de si vas a seguir viviendo y vas a terminar de secundario vas a tener hijos y, y vas a formar una familia o vas a terminar muriendo, ¿no? Así es, Ayelen. Eh, bueno, vamos a estar entonces encontrándonos este viernes eh, a las 6 de la tarde en el centro de acá de Córdoba presentando el documental. Sí, sí, así que bueno, ojalá lo quieran ver, eh, no se van a encontrar con otra cosa que eh, conocer un pedazo de historia nuestra, muy reciente, que es el 2001, solo contamos esa, ese año y el año anterior para que se entienda que uno no se despertó De un día para el otro y, y había 39 personas muertas y un estado social totalmente ausente y un estacido político y económico grandísimo, sino que pasaron cosas durante todo ese tiempo para que determinaran ese estacido Así que los invitamos a todos a verlo. Bueno, eh, Ayelente, agradecemos mucho la comunicación. Nos vemos el viernes, entonces, 27 de octubre a las 18 horas, en Jujuy 27, en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Era Ayelen Velázquez, directora de 39, el documental. Este trabajo independiente realizado por cuatro periodistas, mujeres que recorrieron el país reconstruyendo la historia no contada, la historia silenciada, la historia callada desde las versiones oficiales del 19-20. Cita obligada este viernes entonces a las 6 de la tarde. Y vamos, vamos a un cortecito porque hablábamos de Santiago Maldonado, un nombre que tiene que seguir renombrando, repitiendo, y resonando en cada cabeza, en cada calle, en cada casa, en cada aula y será lo que hablemos en el bloque que viene. Red Nacional de Medios Alternativos, Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar Ya el tramo final de este enredando las mañanas y, bueno, un nombre que elecciones más allá, elecciones más acá... Desde la enredando las mañanas pensamos que tiene que seguir sonando decíamos recién y debemos seguir exigiendo justicia es el de Santiago Maldonado las noticias de los últimos días hacen que realmente esta última semana parezca meses eh, mucho dolor mucha indignación muchas movilizaciones eh, para lograr que se siga investigando y se siga esclareciendo qué es lo que pasó con Santiago Maldonado y se determine claramente la responsabilidad de la gendarmería y el estado para conocer eh, un poco más en detalle lo sucedido sobre todo en los últimos días de la semana pasada estamos en comunicación con el eh, nicolás nicolás tauber él es abogado querellante por la asociación de ex detenidos desaparecidos en la causa y queríamos comunicarnos con él para hablar de este tema cómo estás nicolás estás ahí Oh, hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Nicolás. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo están viendo las noticias impactantes de los últimos días en la causa por Santiago? Sí, eh, Mira, bueno, primero con mucho dolor, cuando supimos que, que el cuerpo era de, de Santiago el viernes, eh, nosotros teníamos la esperanza, a pesar de la cantidad de días que había pasado, de, de poder encontrar a Santiago con vida, eh y bueno fue un, un masazo muy muy grande lo de su aparición y la confirmación de que de que era el cuerpo de Santiago más allá de que era estaba en el bolillero eh, y después bueno el viernes empezó a hacer el la autopsia eh, de la autopsia como como se filtró en los medios surgieron algunos datos preliminares todavía la autopsia no terminó también con lo cual eh, los medios están corriendo conclusiones que, que no son tales, todavía no hay conclusiones de la autopsia ni de las peritajes sobre el cuerpo ni sobre el lugar, eh, respecto de qué pasó efectivamente eh, con Santiago. Lo único que, que hasta ahora arrojó la autopsia es que el cuerpo no presentaba golpes, por lo menos aparentemente, ¿está bien?, eh, la autopsia efectivamente se hizo de forma correcta, pero se hizo bajo el está bajo el protocolo de Minnesota. Eh, no se aplicó el protocolo de Estambul, que es el protocolo que eh, que se utiliza en casos de torturas, ¿está bien? Porque no el juez entendió que no era no era no era aplicable. Digo esto porque, por ejemplo, no se buscaron durante la autopsia la existencia de eh, pinchazos, de inyecciones bien, eh, pero efectivamente surgió de que eh, Santiago no no presentaba golpes y eh, también surgió que tenía muchísima agua en los pulmones y en la médula, lo cual está a pensar todavía no está establecida la causa de muerte, ¿sí? eh, pero permite eh, entender que la causa podría haber sido el ahogamiento de Santiago en el río Chubut tampoco se sabe dónde se aún cuando la causa podría ser el ahogamiento no está claro ni está probado dónde fue ahoga, dónde se ahogó también uh -huh. eh, y lo que por sobre todo no hay ningún dato eh, ni conclusión ni siquiera preliminar es respecto de la fecha. Eh, de oro la... también no sé, tiene información respecto de eso eh, que es un dato clave para saber qué pasó eh, con Santiago no es el único dato clave pero son datos muy importantes eh, porque bueno ahí empiezan algunas algunas eh, dudas que que se presentan primero por el estado en el cual apareció el cuerpo en el sentido de que no presenta ninguna lesión ningún rasguño la ropa está está intacta está bien y Suponiendo que Santiago se hubiera ahogado el primero de agosto eh, y siempre hubiera estado siempre hubiera estado en el río Chubut, eh, no se entiende varias cosas. Primero, cómo aparece el río arriba eh, cuando las corrientes del río Chubut son muy importantes, más en esta época del año donde empieza el deshielo, también agosto y septiembre, con lo cual la corriente del río Chubut es muy fuerte. Eh, el lugar de aparición del cuerpo eh, nos deja muchas dudas. Otro dato es que justamente el cuerpo no presenta ninguna lesión, aun cuando se hubiera ahogado ese primero de agosto y hubiera permanecido en el río, no se entiende cómo no aparece golpeado por una roca, eh, o rasguñado o rasgado por ramas, es raro ese dato. Eh, y el otro dato que parece raro es, eh, que el cuerpo no presentaba eh, el accionar propio del de la flora del río que se va comiendo las partes blandas del cuerpo Disculpen que es bastante desagradable sí, de no esto. bueno pero necesario eh, y eh, por ejemplo tenía uñas todavía en las manos eh, y los los estudios internacionales respecto de cuerpos Abogados en el río, marcan que las uñas se pierden a los sumo a los 50 días. Santiago estuvo ocho días desaparecido. Entonces hay muchas interrogantes, hoy no se puede eh, afirmar que eh, a Santiago le pasó una cosa o la otra. Claro. ¿Está bien? Aunque mediáticamente eh, se ha salido muy rápidamente a decir que esto demostraba la no responsabilidad de la gendarmería, ¿por qué podemos seguir entonces afirmando que en realidad haya pasado lo que haya pasado eh, sigue siendo el Estado responsable de lo que sucedió con Santiago? ¿Cómo lo ves, Nicolás? No, a ver, eh, el Estado responsable haya pasado lo que haya pasado, ¿por qué? Porque Santiago desapareció o se ahogó ese 1 de agosto en el medio de un operativo de represivo uh -huh. ilegal de la gendarmería o sea, nadie puede entender que Santiago se haya metido al río por motos propios, porque primero no sabía nadar y segundo le tenía miedo al agua. Uh -huh. bien? Eh, con lo cual, en el caso de que se haya llegado ese primero de agosto, eh, fue en el marco del escape de una, de una represión con tiros, con una represión salvaje e ilegal, porque no había orden judicial alguna para entrar al, al, al territorio mapuche. Eh, la orden era despejar la ruta uh -huh. en la ruta había ocho personas también había cientos de gendarmes eh, con lo cual responsabilidad del Estado hay en todos los casos, ni que hablar de después del encubrimiento posterior y las acciones desde el Estado Nacional de no entrega de los videos de la, del operativo, no entrega de las fotos, operaciones eh, el hostigamiento que sufrió la familia que los organismos Que, exigíamos, que exigimos que son, que son con vida y, y no hay justicia por Santiago eh, con lo cual responsabilidad estatal eh, hay, sea cual sea el, lo que haya ocurrido como haya sido la mecánica de la muerte de Santiago después lo que pasa es que depende de los resultados de las pericias nos van a dar el grado de responsabilidad y en qué consistió la responsabilidad uh -huh. en concreto ¿está bien? pero Nosotros no, no afirmamos que no hay responsabilidad del Estado. El tema es que no podemos afirmar qué ocurrió uh -huh. exactamente. Así es. Tampoco, bueno. tampoco la muerte de Santiago eh, despeja o permite desechar la hipótesis de la desaparición forzada, porque uh -huh. la aparición del cuerpo no no implica no hubo desaparición forzada. Exacto. ¿Está bien? La, desapar la desaparición forzada se... Eh, se constituye, existe desde el momento. Sí, Santiago, fue detenido y el Estado negó esa ese hecho. ¿está bien? Y eso aún no lo sabemos si ocurrió o no. Y la muerte en ese caso es un agravante de la desaparición forzada que hace que la pena del delito sea de prisión perpetua. Con lo cual, digo porque han salido algunos medios diciendo como apareció muerto claro, ahora, no es, desaparición es un, un, un homicidio o no es una desaparición forzada. No, no. Eh, todavía es prematuro decir eso, porque puede ser perfectamente una desaparición forzada grabada por la muerte de la víctima y una bien? una aclaración estamos res, muy sobre la hora pero me parece importante porque lo escuché en algunos medios eh, otro de los argumentos por los cuales quieren dejar de hablar de ausencia por desaparición forzada es porque lo atan inmediatamente una sistematicidad como que la, la figura solamente se aplica si fuera que existe la sistemática aplicación uh -huh. eh, eh, no es así no es cierto es, es no, eh... eso eso es falso hay que simplemente leer el código penal a uh -huh. la convención sobre desaparición forzada uh -huh. de persona desaparición forzada de persona puede haber habiendo solo un caso ¿está bien? y si hay responsabilidad estatal en la desaparición puede ser interpretado como un delito de lesa humanidad después, el carácter de que sea sistemático de que haya un plan sistemático lo que nos da es un, un supuesto de terrorismo de Estado y ahí claramente un supuesto de caso de lesa humanidad pero el hecho de que haya un solo caso no implica de que no haya desaparición forzada Exacto. Exactamente. Muchísimas gracias. Queríamos justamente aclarar estas cuestiones al aire porque sabemos que en esta construcción discursiva mediática que se viene haciendo, eh, los argumentos empiezan a esgrimirse de cualquier manera para quitar la responsabilidad y la gravedad a la acción del Estado en esto. Nicolás, eh, estamos ya sobre la hora del fin del programa, pero bueno, la verdad es que vamos a estar molestándote seguro en estos días a medida que vayamos eh, teniendo más información en torno a las pericias y a la autopsia del cuerpo, que desgraciadamente es el de Santiago. No, no es ninguna molestia y, y nada, solo, solo remarcar de que cualquier conclusión eh, es apresurada y no tiene base científica, uh -huh. está bien, es. con lo cual con eh, respecto a Santiago a la familia uh -huh. hay que ser mesurados, hay que hay que no cerrar ninguna hipótesis y, y ser responsables con esto y tener claro de qué responsabilidad estatal hay, Así es. eso eso es indiscutible, después En qué consiste esa responsabilidad lo que falta determinar, exactamente. Así, así. Muchísimas gracias, Nicolás, y seguimos en contacto. No, gracias a ustedes. Era Nicolás Tauber de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, abogado querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se nos fue la enredando, se nos fue. Ya está, sí. Queríamos hablar más de las elecciones, queríamos, pero la verdad es que, bueno, también... Es muy difícil eh, medir los tiempos. Tenemos todavía un audio más que queremos compartir, que es un texto... Sí, un texto de Claudia Corol, también que habla un poco de Santiago, un poco de todo lo que viene pasando, y para sensibilizarnos un poco y mirarlo desde, para no perder la sensibilidad en realidad. Así es. Y además me quedé con una palabra que dijo Helen hoy en la entrevista. El sistema tiene grietas. Ahí es donde vamos a poner la dinamita y lo vamos a hacer volar en pedazos. Listo. Soy de un país donde las madres buscan a sus hijas e hijos y donde las entierran cuando pueden hallarlos. Soy de un país donde las abuelas buscan a sus nietos y nietas y si las encuentran no pueden alzarlos porque ya tienen más de 40 años. Soy de un país en el que el tatuaje de la piel es la contraseña para reconocer a un pibe asesinado. Soy de un pueblo que llora abrazado por las calles, pero no deja de caminar. Donde los y las sobrevivientes nos enseñan a dar los pasos doloridos del camino de verdad y justicia. Soy de un pueblo donde las mujeres hacemos mareas para sabernos vivas. Soy de un pueblo que busca hermanas, hermanos, madres, hijas, jóvenes, niños, niñas, historias de vida. Soy de un pueblo en el que siempre arderá, che, tu fueguito sagrado. Soy de un pueblo en el que las brujas danzamos con el brujo Santiago desde hoy. Porque en nuestro aquilarre de furia y ternura encontramos los tonos necesarios para nuestras revoluciones. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. Con ternura y rebeldía, venceremos. Nuestro horizonte lo dibujamos en la magia del abrazo y está teñido de memoria. La única batalla que se pierde, dicen las madres, es la que se abandona. Y nosotras, Santi, te llevamos como tatuaje en la piel del corazón. Hasta la victoria, siempre. Empañado Pero no, no, no, no, no Mejor no ]って. hablar de ciertas no, cosas Ma bueno, No